cultura de retaguardia. Nada iniciamos. En las Ni en tus Buenas tardes, buenas tardes a todos los compas radioescuchas. Hoy es un día especial. Hoy es martes 16. No es cierto, cabrones, lunes 16 de agosto y vamos a transmitir en vivo el programa de el volantín del barrio chino debido a fallas en el sistema, porque Carlos Ramírez, alias el Existencias no tiene tiempo de atendernos el miércoles, se está haciendo famoso y, y no nos quiere pelar, bueno, entonces hicimos este cambio, pero este el miércoles a las 6 de la tarde, también vamos a retransmitir este programa lo vamos a retransmitir, Carlos, para que Gracias. le digas a a tus compas, a tu audiencia, a tus seguidores a todos todos tus familiares y amigos y bueno pues vamos a iniciar con una rola de Cristos les ama que se llama quiero más para relajar aquí la situación y empezar el volantín del barrio chino Buenas tardes a todos los ciudadanos de este planeta y del ciberespacio. Esta tarde, en el Balcón Mexicano, nos encontramos con la música de Cristos. Hola. <risa> no, Quiero más. ¡Quiero más!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 Bien. Qué chido estar acá desde desde el Balcón TV Pues regresamos a Radio Cartón, estamos transmitiendo en vivo el volantín del Barrio Chino y estamos con André Michel o Carlos Ramírez, como usted lo conozca, él es el pues creador del proyecto Existencias de Radio Morir, Carlos. Sí, sí este claro. 12 años, carnal. Sí, mira, deja hacerte ahí la acotación, mi nombre de pila es Carlos Ramírez, sí, una copo copa, apocope de, de uno más largo, y, y mi seudónimo de escritorio es André michelle y la gente a los compas, le digo que soy perro que entiende por los dos nombres, entonces cualquiera de los dos, el alter ego, el mi nombre de pila, Atiendo. Y si bien dices 12 años de transmitir existencias ininterrumpidos, claro, con algunas situaciones de la radio en vivo tú te las sabes, sí que no va limitado o que se me complica mi llegar, cosas así, pero 12 años ininterrumpidos, no ha habido pausas en este Inter de 12 años. Digo, aparte de sumarme a las felicitaciones, Carlos, este sí comentarle al público que no es que se diga fácil 12 años, sino que son pues ondas muy difíciles porque precisamente la alternancia, no la paga uno, ¿no? Sí. La alternancia no tiene apoyos, becas, ¿no? Este fi financiamientos, esto es por el gusto, el placer de compartir, convivir, dar voz, difusión a muchísimos proyectos culturales, artísticos, ¿no? Sí, sí, bien dices no, no hay subvenciones digo, eh, más que nada porque bueno esto nace se, se crea se mantiene y esperando así sigamos eh, por iniciativa propia, digo no dejo de lado que si sí he recibido apoyo en su caso, bueno tú que estás aquí Tú en su momento me has apoyado, por lo que comentamos ahorita fuera del aire, cuando vino el Cristos, pues que estuviera presente hace dos años, cuando fueron las 500 entrevistas, esos apoyos, y no se diga de la radio, no, de Eric, Eric Márquez, digo, que también ahí, pues me apoya en muchos aspectos, si sí, en, en lo técnico, pero también en lo contable fiscal por así decir, pongámosle entre comillas, yo por seguir, ¿no? Leo porque a uno también se la tora la carreta, digo, porque pues uno es un ciudadano de a pie, no, de uno, un ciudadano común y corriente que no bien dices, no tenemos subvenciones del gobierno, de nada y hasta para vender publicidad nos cuesta trabajo, ¿no? Pero sí, en estos 12 años nos lo hemos aventado de, de, de a solos. No, y qué bien que mencionas a Eric Márquez, ¿no? Porque pues también es un compa, un amigo que también se la rima sí, que honor merece, no lo sí, ¿no? merece y pues desde acá un abrazo también ¿no? Eh, en eric Márquez, pues viene siendo un poco así como de los fundadores de la radio por internet, de las radios independientes, y que le dio voz y le ha dado voz a muchísima gente, incluso a la rueda cartonera, que en un tiempo estuvimos ahí, tú sí, fuiste ahí. De, de los compas que, que nos invitaron a participar también, cuando iniciábamos como la rueda cartonera con Fernando y con Lorena, y que pues es muy chido tener este apoyo creativo, que te abran los micrófonos, ¿no? Las páginas de una revista, de un periódico, que te apoyen para editar un libro, que, que sea que sea la raza los compas quienes nos hacen esos paros o a quien apoyamos nosotros también, pues es, es, es muy interesante pues porque le está da, le estamos dando vida a un proyecto cultural alternativo independiente sin nombre, ¿no? Sí, sí, es, es muy cierto, ¿no? A lo mejor ya es muy reiterativo y repetitivo, ¿no? Y, y ahorita lo que comentabas de que eric siendo uno de los fundadores yo con riesgo de equivocarme digo espero que alguien me dé la pauta que tengo razón o que me eh, dé el dato exacto creo que somos la radio por internet activa madón jeva digo me puedo equivocar esperando que no y somos la que se mantiene ¿no? y, y de nuevo bajo ese criterio de, de, de ser autos autosustentable sí, sí es, es muy, muy chido y bueno también seguramente también es reiterativo y te lo han preguntado mucho o tú lo has mencionado muchas veces pero el punto es la existencia y el nombre a, a, a qué se debe cómo te surgió la idea de que el programa se llamara Existencias mira tecla, yo si sí quisiera hacer como un rebobine hacia atrás y llegar al punto de, en el 2000 que viene a ser 2004, cuando nazco como escritor, digo, ya tenía mis escritos de antes eh, y en la búsqueda por tener una editorial, quien publique y demás, pues llego con, uno, con una, la autores independientes en el, en el stand de la FIL sí y me dan el cobijo y en su momento eh, un sello editorial me lo prestan, Editorial Plenitud también un buen amigo, Pepe Valencia, uh -huh. y ahí me empiezo a involucrar en las cuestiones de lo que viene a ser la escritura no conocía yo todavía el gremio que, que ya conozco y que me siento parte de y quiero pensar que, que somos de los que hacen fuerte este este gremio. Entonces, ya, ya teniendo mi libro como tal en, en vivo ya físico, digo, una eh, edición de autor, 214 páginas, que tuvo aquí también lo tienes en exhibición, aquí en la, la rueda, sí. hacerla ahí el comercial. Vale 300 pesos por el que quiero comprarlo. <risa> no, yo lo, doy menos, yo lo doy por menos. Sí. Y, y bueno, entonces, ya ves que empieza uno Con el afán de las presentaciones de donde de una entrevista para pues publicitar publicar esto y tener la pauta de pues de, de, de ir entrando en materia no en el mercado entonces uno toca las puertas a la radio convencional y todas te cierran o, y todas te abren pero todas con la condicionante de a como no si ¿Sí? de un varo por delante y el promedio de todas era dos mil pesos entrevista ya estamos hablando de 2004 échale de ver qué tanto pudiera ser en dinero no entonces pues yo les, les daba las gracias en todas Le digo no puedo porque pues voy iniciando y quien me da la certeza de que de que vean las cosas así no de que es muy común en el aspecto contable comercial de esto no entonces pongo mi libro se da la oportunidad de, de, de que me lo tomamo una librería de aquí de las grandes todavía no te conocí a ti y en esa en esas vueltas que de, de la vida da con mi dato un amigo que también tú conoces ramón lópez morales Sí, y da con mi este separador de libros, y ahí viene mi dato y, y me habla, oye, a, a los días, ¿cómo es de que tú hiciste para tener tu libro en tal librería de renombre? Entonces ya le doy la nota de qué hacer y qué no hacer, y recuerdo muy con grato ese día, porque fue el día precisamente que nace mi primera hija, ¿no? Órale. Sí, un 8 de septiembre del 2008, cuando me habla Ramón, ¿sí? Entonces a la postre quedamos uno a la semana, algo así, de vernos para hacer una entrevista, la grabamos como es esta, y la transmite en Radio Morir, que yo no la conocía, pero sí me dijo, oye, tengo un programa, y vamos a hacer una, una grabación, una entrevista, órale, fui su primer invitado, la grabó, la transmitió, <risa> sí y yo soy yo el que me gusta contar así la la no, qué buen ramón, la, la, qué buen ramón la historia, quiero pensar, tío, soy yo el que la cuenta la historia, que le gustó a Eric, mi dinámica, mi participación, que además estaba buscando, él también eh, puntos de encuentro con otros... Programas. Programas, ¿sí? sí. Estaba allegándose. No estaba regenteando gente para que llenara la, la, la barra de programas en vivo. Entonces, le, le, quiero pensar... Tipo, es de preguntarle, Erick, pero quiero pensarme cuánto bonito yo que le gustó mi, mi dinámica de, de hacer el programa. Entonces, corrió la invitación directamente hacia mí y yo le hice mucho... Le puse mucho, patié mucho el balón porque la neta sí le tenía miedo yo ya estar así de... Pues de, de, de cajón, cajo ¿no? unas semana con semana hacer la producción y hasta que pues me ponen el ultimato los dos Cedric y Ramón o estás o no estás. Entonces, eh caigo un septiembre, un día de septiembre y te digo, te la cuento así larga bonita porque es una una no, pues, romántica claro, para mí, no ¿no? es parte de tu vida, sí, ¿no? sí. Entonces, lo que te ha formado también. Eh, eh, ese día nos citaron a otros que todavía está vivo ese ese programa La que transmite no recuerdo el día, pero transmite todavía con nosotros. Mhm. Uh -huh. Y ellos estuvieron presentes también pidiendo el espacio y tuvieron primero la palabra ellos. Ellos estuvieron diciendo cómo iban a hacer el programa con santo y seña, con cuestiones técnicas, que la esqueleta, que los tiempos. Yo, la neta, yo no sabía nada. Y sí, a lo sí sabe mucho de eso, ¿no? Entonces, a mí sí me, me, me friqueó, como dirían. Y ya la hora que me tocó a mí hablar con Eric, le dije, oye, pues así de, de rápido te digo, Eric. Digo, yo no sé nada de esto, de lo que aquí acaban de hablar los amigos, pero lo que yo sí te aseguro es de que, pues... Conmigo vas a tener lealtad, solvencia en el programa, de no dejarlo tirado, bla, bla, cuestiones más, no o sé, sea, ese compromiso que quiero pensar, tío, soy yo el que habla, que me caracteriza de, de hacer las cosas porque las hago, y, y hacerlas, sí, también, que sean bien, bien hechas. Y así quedó, entonces ya me dijo que, pues yo tenía la palabra, la puesto cuando empezar, y fue que en el lapso de dos semanas, algo así, y dié lo que viene a ser el el guión, que para eso llevo un guión. Sí, el invitado en turno en su momento se lo comparto, se lo envío ya. Por sí, sí, diferentes... investigas un poco, platicas con los invitados ¿Sí? antes del programa, ¿no? Digo, a mí me ha tocado alguna vez... Tú ya estuviste como Sergio rueda eh, sergio Fon uh -huh. Y como La Rueda así, eh, Platicando um. y, y me preguntabas del nombre tipo, Fui hacia atrás sí, sí, sí. ¿Un buen? Porque si sí era necesario no, no, hacer tú esas alianzas ¿no? sí. <risas> y, y el por qué se llama Existencias Porque en esos tiempos Hubo, había un programa Que se llama se llamó Hasta Agotar Existencias De un señor de la radio Que sin haberlo conocido lo consideré Considero mi mentor Álvar González de Mendoza Uh -huh. Inclusive, pues bueno, antes de conocerlo falleció, obviedades, después no, no nos conocimos por esa gran salvedad. Sal, ¿Y pero tan sí, cerquita, Edad? ¿sí? sí, bueno. ¿A una te, cuadra? Bueno, de donde estamos ahorita, pero te digo yo la verdad, yo, yo era un güey de allá, de, del barrio de San Andrés, de allá de, de La Libertad, que no, no cruzaba la calzada, ¿no? O sea, un no, grifo más. <risa> <risa> sí, y, y bueno, no nos conocimos, pero a la postergí sí conoci y y creo sigo siendo parte de eh el que el, el que viene a ser Mártires del Hercio, que es una AC que eh, le da vida voz al legado, a sí, una institución que pero este AC le da voz a todo esto a este legado que el señor dejó. Y entonces de ahí tomo yo el nombre Existencias. Y digo, para mí siempre ha sido muy importante pues precisamente resaltar la existencia de cada quien, ¿no? Porque recuerdo ...a las pláticas de antaño de, de niño... ...con mis abuelos en su momento... ...después con mis papás... ...que decían que si no tienes algo bueno que decir de alguien... ...mejor quédate callado... ...entonces tío, es parte de lo donde se cimenta mi programa... ...siempre resaltar... Eh, ...pues las cosas, las bondades del ser humano... ...y que a Jorge sí resaltan en su momento... En, el, ...en la mesa de locución de existencias... ...los claros oscuros... no ...lo que hablamos ahorita... los ...el blanco y negro... ...pero también esas tonalidades grisáceas... Y, y no dejamos de lado que el ser humano al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, un ser humano, un animal pensante, bla, bla, bla. Cuestiones filosóficas que a mí se me escapan porque... Pues no soy filósofo, pero me gusta. Me gusta pensar que, que mi programa tiene mística, que tiene filosofía. O sea, todos, todos los seres humanos tenemos algo importante que contar. Ah, siempre. Y una de las labores de tu programa... Sí. ...es esa. Sí, sí. Y, y, y precisamente, Carlos, digo... 12 años, pues decíamos no son poquitos, pero cuánta gente, ¿no? ¿Cuántos personajes has conocido? O sea, Mira, mañana tenemos transmisión, bueno, comentar si sí. sí, lo claro. estamos grabando ahorita porque lo vamos a tú lo vas a retransmitir a través de el, de tu línea, Ajá. ¿sí? Yo ahorita estoy transmitiendo en vivo, me permito sin haberte consultado, pero me per Ah, son ¿sí? son cinco mil pesos nada más. ¿sí? <risa> entonces, ahorita estamos transmitiendo en vivo, pero mañana lo vas a transmitir de ¿qué horario? El no, la No, el, el, el miércoles a las se 6 de la tarde. Eh, ah, perdón, el miércoles, miércoles a las 6 de la tarde, sí, a través de de radiocartón.com, Radio sí. Ajá. Entonces, sí. yo mañana martes Sí, tengo invitado, tengo un programa viene a ser la entrevista 597. Órale. Sí, entonces ya estamos próximos a, a 600. En esos, en esos 99 no solamente han sido personas, o sea, un digamos una sola persona. Hay grupos colectivos a, que han estado ahí en una entrevista, pero son diversas personas. Sí, mira, nunca se ha repetido el concepto. Por ejemplo, Sergio Font no ha estado más de dos veces Sergio Font. Pero Sergio Fon y lo que hace es sí que ha estado más de dos veces. O sea, bueno, en este caso dos. Como dice, sí. la rueda cartonera y Ajá. y Fernando San Zaragoza. Sí. ¿Ya? Y la rueda cartonera y Lorena Biker. Y Sergio Fon y la rueda cartonera. Sí, sí tío, bueno, cada quien, cuando estuvo Fernando Zaragoza, hablando de sí. Nada más de sí y que sí sale la rueda porque bueno, son parte de las que condiciones, situaciones que estaban trabajando entonces, igual con Lorena y así, ¿no? Sucisivamente con Marco Antonio también, pero de hablar de la persona como tal, individual, no va a ser repetido y no no sé si algo que se ufane uno, pero la idea es de darle voz a, a cada persona que se acerque y solicite el espacio. Oye, Carlos, ¿y todos esos son archivos, conclusiones guardadas sí, o todos. se han perdido? Bueno, no estoy al día porque en mi computadora Sí, en su momento colapsó, pero estoy yo pienso que un 80%. El 20% restante es nada más solicitar a Cabina, ahí con y con José Luis, a que me lo den en memoria, hacer yo mi proceso de, de administrativo, podríamos decir, de ponerlo en su carpeta con fotos de entonces y todo lo activo. Al 80% sí lo tengo, esas 596, digo, mañana sería la 597, pero todas esas las tengo los archivos MP3, WMA, según sea eh, como ha estado el estadio ahí en la cabina, pero todos los tengo. Pues suena interesante como un documento, ¿no? Un documento en papel, claro, un libro, ¿no? Donde tuvieras cuando menos una, una pequeña reseña escrita, ¿no? De sí. cada uno de los invitados, ¿no? Bueno, mira, déjame también eh, a, a agregarle que también tengo en su momento un blogspot, ese sí no está al 100%, Porque, pues el blog después pues, ya ves que, que se empezó a ya de meditar en desuso no pero volviendo a lo que tú decías de tener un documento sí es algo que me gustaría digo no hay los tiempos las condiciones para ello pero pues yo hubo alguien y me gustó mucho ese monte que me indagaron que soy un, el cronista urbano un cronista urbano aquí de la ciudad me gustó me gustó bastante digo, y, tan así que pues así me presento en mis de estos flyers que le llaman que le subo a mí mi, a mis redes sociales uh -huh. sí, que, le, que es eh, cronista urbano que yo le pongo crónica urbana social eh, humana y cultural si sí, desde la voz desde la radio y sus voces yo digo vendn ser frases quiero pensar que son propias y no me interesa apropiármelas como tal sino que me da el gusto de que a razón de estos 12 años pues que he, he creado eslogan he creado voz he creado, pues, te digo, se puede en esa dimensión de palabras una mística, una filosofía de lo que es existencias. Pues por mí tienes permiso de hacer lo que quieras. ¿eh? De, de aquí para adelante haz lo que te pegue tu chingada gana, Carlos. Tú hazlo, usa la literatura, todo lo que encuentres por ahí. Úsalo. Mientras tanto, tú sabes, yo lo sé, muchas gracias, te reconocemos, ¿no? Sabemos cuál es tu labor. Gracias. Y pues... Te lo has ganado, cabrón, ¿no? O sea, digo, sumarme a esta felici Gracias. felicidad personal tuya y que también la nos invitas a ser parte de esta fel felicidad, a felicitarte, pues qué chingón, pues, que, que, que sigas, ¿no? Que, que existencias continúe. O sea, sabemos, lo vamos a volver a repetir, es difícil, muy difícil, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí en este momento porque pues tenemos cierta posibilidad, ¿no? E económica para poder solventar los gastos de una radio no sí. incluso hasta desperdiciado el espacio está porque muchos compas, ¿no? así como tú y como yo, que no sabíamos absolutamente nada de esto nos daba miedo agarrar un micrófono no porque pensamos en que todo tiene que ser así como muy sí, detallista y muy bien bien hecho, madre, ¿no? todo bien acomodado pues ahora nos hemos dado cuenta que no porque lo importante es la voz no y, y estar ahí en el momento, o sea, tú te dices cronista urbano, ¿no? cronista de la ciudad, cronista promotor, o sea, sí estamos en un tiempo determinado donde nosotros somos pues esa voz, ¿no? y somos este testigos, ¿no? de, de lo que está sucediendo en este tiempo, ¿no? Es muy difícil irse hacia atrás, ¿no? Y hay quienes lo hacen como, como una investigación de crónica, ¿no? cronistas investigadores del pasado, pues, ¿no? que pueden este encontrar el por qué somos como somos ahora, pues, ¿no? Pero actualmente estás haciendo una crónica real, ¿no? Del momento. Eso es muy importante, ¿no? Que, bueno, viniendo de ti, lo tomo como... Y sé que es un cumplido, pero lo, lo, so lo sobrevaloro aún más. Tecla. Y créeme, no es cebollazo, pero sí viniendo de ti, representante... Es bueno, guayabazo. Sí, no. <risa> <risa> o sea, ¿Quieres unos guayabazos? No, okay, no, no, digo, eh, sí, se puede tildar de eso, ¿eh? Digo, porque es... Ahora es como estarnos sobando el lomo mutuamente, pero no no es el caso. Pero fíjate que yo es algo que estoy muy y, y sin muchos elementos, argumentos, tú tecla defensor de algo indefendible quizá, ¿no? Digo, la gente se pela mucho de que escritor para ser escritor tengo que yo ser siento ser uno de ellos. Tienes que tener la academia, cursos, muchas situaciones antes de decirte escritor. Cuando yo le veo al contrario Y creo que también tenía, tendría cabida con el ser locutor, conductor de radio, eh, cronista de urbano, como hemos venido platicando, con tan solo el mero hecho de que si te haces esa, esa labor por el solo mero hecho de hacerla, ya eres. Si escribes, eres escritor. Si tienes un programa de radio, eres productor de radio. De que ya te quieras eh, eh, no sé, empapar más, preparar más, obviamente necesitas de hacerlo. ¿sí? Es... Eh, Digo, bueno en ocasiones en, en todos los gremios debe de, de, de, de, de, o sea necesariamente te, tienes que profesionalizar y, se, y capacitarte sí pero si ya haces las cosas y no la, y no las sigues haciendo o dejas de hacerlas por el mero hecho de que te tilden de que no eres esto o aquello porque no tienes esa preparación o ese grado académico o no sé, cuestiones así, yo creo que ahí estamos mal, yo creo que deberíamos abonarle al contrario, no si este cuate tiene ganas de hacer las cosas y tiene madera, tiene las aptitudes, las condiciones, ¿por qué no apoyarlo? Bueno, ver, es lo que iba a decir, o sea, en de, general, me, de, me de me alguna me manera nosotros conocemos eh, que en el pasado había muchos poetas líricos, ¿no? que no iban a la escuela, pues man, ni se enseñaban pues, este, a, a hacer poemas en las escuelas, no o sea, uno se hacía poeta o escritor de poemas porque le gustaba escribir, no porque leía y era una manera de autorreflexiva de lo que leía, no de lo que estaba viviendo con la lectura que estaba llevando. No sé, pienso que no es necesario este eh, tener es, esos cursos o esa academia cuando tienes el gusto y eres autodidacta también. ¿no? Yo o le voy sea, más a eso. O sea, no, nadie te tiene que dar el título, pues, o sea, el en todo caso tú te pones a trabajar en eso Pero creo que vemos gente que somos ignorantes Sobre ciertos temas Y, y aunque nos guste Poco a poco este, vamos entendiendo de qué se trata Es el caso mío o sea, también ¿no? y, y vamos aprendiendo muchas cosas Pero nunca vamos a dejar de aprender Nunca vamos a, a maravillarnos Y a, a asombrarnos de muchas cosas Porque a veces una pinche palabra ¿no? Una palabrita te dice tantas cosas Y dices la andaba buscando no, y esa es parte de tu aprendizaje en el proceso de que tú eres locutor o que tú eres este productor de radio o que tú eres escritor, ¿no? Es conforme va pasando el tiempo, siempre estamos aprendiendo, nunca se llega a, a tener todo el conocimiento, no toda la sabiduría. No, y te, te digo algo, ni yo pretendo llegar a ese punto, ¿eh? Algo porque pues yo pienso que lo, lo interesante está en el camino, ¿no? Eh, eh, el camino es lo interesante aquí, y no es la meta. ¿No? Voy a a, a... Mandeli, unos saludos unos compas y este y luego vamos a escuchar una rola del de cristo les ama, ¿no? Bueno, pues igual hasta los conoces, Ángeles García, Marisol Bayorra, este Susana Fong, esa sí es mi hermana, ¿no? Gerardo Solórzano, este Pedro Antonio alias el Tapsista, Juan Marcos, ¿no? Enrique Pérez Torres, Caronte Gualo, David Castellanos Hakim, Bocchi, Bocchi, bo, Isa, algo así. Perdón, no lo supe leer. Yolanda Escamilla. Pues a todos ellos, canal, seguramente algunos ya los sí, conocen. bastante de ellos. Entonces, sí. pues están de alguna manera mandándonos un like, ¿no? Están ahí. Gracias. Aunque sean su sombra. Oye, déjate de decir, Nancy Ramírez nos saluda y, y Jenny desde Colombia nos está saludando. Gracias. Chido. Vamos Bien, a escuchar deporte. una segunda rola de Cristos. los anabales Cuando nos conocimos tocaba la guitarra tenía largo y larga la barba cuando nos, cuando nos conocimos Cuando nos conocimos Cuando nos conocimos dormía en la mañana fumaba marihuana y nunca tenía lana nos conocimos? Yo llego a un neurótico un tipo loco de esos que se creen psicólogos cuando nos conocimos? cuando nos conocimos? Este, en esta tercera vuelta del Volantín, aquí en el Barrio Chino, transmitiendo desde Guanatos, Jalisco, México, para toda la banda. Y estamos con Carlos Ramírez, alias André Michel, de el programa Existencias de Radio Morir. Y bueno, pues estamos platicando sobre todo este tiempo en el que él ha estado ahí 12 años que si los contamos por 50 por año aproximadamente son 500 novent y tantas entrevistas y ya lo, ya le había comentado él este con diferentes personalidades del arte y la cultura no nomás de guanatos has, has entrevistado gente de otros espacios de otros lugares extraterrestres sí. no Bueno, quizá alguno... Uno que otro. <risa> no, mira, deja de comentarte que, bueno, en los 12 años se cumplen en octubre 6, el primer martes de octubre. Es cuando cumplimos los 12 años. Sí, el primer martes de septiembre cumplimos las 600 entrevistas. Y me permití, pues ahí pedirle a los amigos que tienen medios, como es el caso, pues de la de tener la oportunidad de platicar, de compartir este suceso. Pues sí que es personal, pero quiero pensar, tío, si un dufano que es pues de la, ahora sí que del gremio cultural, ¿no? De, de todos nosotros, los underground, los artistas independientes, que esto es un logro, así como cuando alguien publica un libro, en este caso, pues yo llegar a un año más, pues es un logro, ¿no? Entonces, son de esas condiciones, de las situaciones que a mí en lo personal me gusta mucho compartir. Además, es como un cumpleaños más de, de, de sí, de vida del programa y, y, y, y tiene de, ese símil de, de, de, de que es un cumpleaños propio, ¿no? Sí, pero produciendo creando generando no en, en ese sentido tu labor no porque pues tú no eres o no, no vives después pues, de esto de la radio no o sea, no no no o sea tú tienes tu trabajo eh, fuera de la radio y de eso vives y ahí de eso pues vive tu familia también no es es como tener una doble vida ¿no? o un o un, o, o un vicio o una diversión muy cara no bueno mira deja comentarte tío… yo eh... Yo, cuando inicié con esto, yo era... Tío, ahí platicábamos, me fue al micrófono, que tuvimos una compañera, un, una conocida en común, ¿no? Yo era servidor público, y entonces pues ahí tenía esa situación solapada, cubierta, de, de tener un trabajo que te pagara... Que yo no lo considero un hobby. A mí me emputa cuando alguien me dice que es un hobby esto. No, no lo es. Pero yo digo, en ese tiempo, yo tenía un trabajo que me solapaba esas situaciones. Se termina y han sido muchos años, 10, de estar semi desempleado estar ahí con, pues navegando con sobre la tabla de una manera un tanto, pues muy irregular de que no gano nada con esto de que no aporta a la radio como tal o sea, el programa a, mi, a mis arcas como no, nunca lo ha sido sí y, y quiero pensar que es parte de la mística también eso de existencias, esta situación no cobro yo mis entrevistas Digo, porque eh, ahí echándonos un clavo a lo que te decía, cuando estuve tocando puertas y puertas de que todas eran 1200, 1500, 2000 pesos por entrevista sé lo, lo imposible lo complicado que es para un artista o cualquier persona pagar esa cantidad por una entrevista ¿sí? entonces tío yo no las he cobrado no las voy a cobrar no niego que si, si acaso de las 600 y de entrevistas que casi estamos dos que tres personas ...así amablemente... ...en buena onda... ...sí, pusieron algo para la causa... ...oye Carlos, una, una de las cosas... Eh, ...interesantes, porque de esto... ...también desde tener varias anécdotas... ...es como perfilas... ...como perfilas a la persona que vas a entrevistar, no o sea no sé, llegan a tus oídos este voces que te dicen hay alguien interesante, o de repente vas caminando en tu carro cuando andabas eh, chivo, en, chivo, en el Uber, o, o de repente vas a un, a un, una lectura de poesía, a un concierto y, y dices ahí, ¿no? Porque, porque digo ahora debe ser más sencillo que cuando iniciaste decir y que le digo si que le pregunto cómo lo invito a que venga mi programa ahora tendrás otra manera de hacerlo cómo va eso mira te comentaba tí y deja así hacer esa situación del guion el guion para mí es fundamental digo yo he a ti lo comparttí a todos los invitados o gran parte de ellos los he compartido y eso le, le da cierto evaluarte al programa no digo me lo ha dicho la gente dice oye Yo nunca había ido a un programa donde me habían dado un guión Y no es para que se ajusten ellos Sino simplemente para un tener guión? un punto de encuentro ¿Sí? Para tener un punto de encuentro Porque mucha gente sí se friquea de que, oye, ¿qué voy a decir? Mucha gente hasta me ha dicho, ¿sabes qué? Yo no yo no voy porque No est no estoy muerto, no es un reconocimiento No voy porque no me gusta La temática, perfecto se, se respeta, pero el hecho de tener Un guión para mí me da Como la facultad de que Desde el inicio ya estamos haciendo las cosas Bien, ¿sí? El guión lo hice lo hicimos mi esposa y yo, Gabriela, a la par. ¿sí? la Cuando surgió la oportunidad de transmitir con Erick, ella no me acompañó al, al, a la entrevista en sí, pero sí me acompañó la entrevista con Ramón cuando me la hizo. Y vio mi gusto. Y pienso que me vio la... Como cuando vas a una juguetería y te ven la cara así, ¿no? Ella se conchabó conmigo, hicimos mancuerna, hombro con hombro, y me ayudó. Yo creo quiero pensar que un 70% del guión viene mucho de esas preguntas interesantes que ella me ayudó a redactar sobre papel y esas preguntas quiero pensar que son las que hacen también el realce de martes a martes de que no son preguntas y disculpando las palabras y disculpando que también a otros programas no puedan tener eso pero son programas, inte eh, entrevistas inteligentes, preguntas inteligentes si, ¿Sí? digo a Jorge son novedades de que te gusta escribir, sí claro, pero ¿por qué? Le digo, ¿por qué en vez de ser escritor no fuiste médico? Sí, ¿Por qué en vez de esto no esto? O sea, por darte un ejemplo, ¿no? Y yo con la pregunta que inicio, y solo valga la redundancia, los inicios. y ¿Por qué fuiste, volviendo con la verdad, ¿por qué fuiste escritor y no médico? Cuando tu papá, digo, dentro de esa investigación, indagación, digo, por darte un ejemplo, supe que su fa era familia de médicos. Y empiezan las respuestas, y no sé si en tanto psicológicas, eh, de diván, de las respuestas, pero la, la gente tiene una buena respuesta de que lasgus les ha gustado ¿no? de que siente que inclusive en mi cuaderno tengo un cuaderno ideado para ello que prácticamente de las 597 595 entrevistas están ahí el registro de visitas nada más dos porque pues fueron a distancia y de momento no me han mandado su, su, reg, su registro me hacía la pregunta si he hecho entrevistas a, a larga distancia y en muchas de esas se me han dicho oye me gustó la entrevista por esto por aquello Tigo, al final de cuentas con esos comentarios y otras situaciones más hecho de ver que pues el trabajo pues lo hicimos bien lo hice bien ¿no? sí. y por responderte o sí he entrevistado a, a gente de italia sí, de, de, de nicaragua y de aquí de, del país de los estados de colindantes al no, nuestro sí, vía remota hemos estado ahí presentes Y la otra, la de cómo perfilas ah, ¿cómo perfilo al, al entrevistado, al invitado. ¿Cómo te atreves a irle a decir? Oh, ¿no? eh... <risa> bueno, mira, de, de principio lo, mi abanico de posibilidades pues eran los inmediatos, los amigos. sí De hecho, una de mis primeras entrevistas fue mi esposa. El primer entrevistado pues tenía que ser Ramón. <risa> Teníamos que pagar la, la visita. ¿sí? Y, y en su momento también eric Ahí lo he entrevistado, José Luis, aparte de la radio. Okay. Mi, mi primer abanico de posibilidades, pues es la gente que conozco de a pie. Pero sí ha estado presente de gente que es, que ha estado así como te digo, pues que nos recomienda, ¿no? Que, que me dan punto, que, que hacen contacto, conecte con nosotros. Pero también sabes cuál es su tecla? De que tú ahorita decías de cuando ando de, de, de Uber, pues ahí también se ha sucedido. Sí, mm. ha habido oportunidad de ...de pláticas con gente que en su momento anduve de taxi, de Uber... ...y recuerdo una de así de rápido que a sí lo conoce a Ricardo Salazar... ...en su momento sí, sí. voz de Radio Universidad, ahorita ya independiente... ...él se subió a mi taxi, lo reconocí, le platiqué la situación que sí y demás... ...lo invité al programa de radio, aceptó, al mes ya estábamos ya haciendo el programa... ...ahí en pleno programa le lo comprometí y dije oye queremos, quiero un espacio en la universidad si, ¿Sí? hacemos algo, así que bueno, a la postre nos habla, me habla y dice tengo un espacio para ti, 5 horas en el velador, Goury. ahorita ya no sé si está no, funcionando no me diste, ¿eh? ¿Sí? y, y, y me gustó tanto la idea que dije, órale la tomo pero eran 5 horas de 12 de la mañana 12 de la madrugada a 5 de la madrugada y yo dije, no pues, para hacer un programa de existencias de 5 horas pues está café, entonces compartí el, el suceso con la radio Y, y, y nos llevamos a programas de, de la barra de programas de vivo de, de radio radio morir a radio universidad entonces tipo como perfileo tomo la oportunidad en el momento si sí, ahorita si sí necesito yo gente para ir haciendo la agenda porque llevo agenda digo ya las, los dos meses que vienen ya están cubiertos ya cuando en su momento requiera de algo me meto pues a lo fácil al facebook a mis amigos virtuales veo que están haciendo que hacen que no o tío, la gente que en su momento conozco en el carro o inclusive pues, la familia, no sé, alguna reunión que pues eh, no puedo dejar de lado tío. este niño, por dar una analogía es de quien más hablo esto y de audios de consumo estos son mis mis chiquillos a los que más amo y este pensando en lo que te han dejado que me imagino que también son muchas cosas a partir de, de la entrevista cosas que, que te hayan dado no sé una intención de, de abrirte así como la mente de o de, o de decir hoy lo que lo que hace esta persona sí está muy muy chinguón o, o que te sorprendieron esperas una cosa eh, resultó otra dentro del, de los programas como personas no como personajes que, que de repente pues lo vas a entrevistar y sabes que es importante como lo mismo lo dice el, el nombre del programa pero que te haya sorprendido más de la cuenta bueno mira, todos hace un rato decías que todo ser humano tiene historia que contar ¿no? y, y eso es parte de lo importante de lo interesante ¿no? que todos tenemos algo que comentar compartir y el hecho de tener la facultad la habilidad quiero, quiero pensar para abrir a la gente, o sea, para que se abra, ¿no? Romper el hielo minutos antes de entrar al programa, hacer preguntas inteligentes, interesantes, y que la gente, eh, o sea, la que está invitada en turno, que estamos platicando, pues sepa la trascendencia del momento, ¿no? Y no que sea una entrevista más y que te, te preguntas algo y te responda con un sí seco, un no seco, sino que empiece a hilvanar respuestas interesantes, inteligentes, y que en su momento llegarán al, al oído de, de gente que, que le venga bien esa esa respuesta, ¿no? A mí me ha llegado, ¿sí? Y no pudiera, ni quisiera recordar uno específico porque dejaré de lado muchas cosas, ¿no? Pero si sí me quisiera, digo, tu pregunta, no sé, ahí eh, moldearla al hecho de, de decir quiénes han estado en mi programa, no como figuras públicas. No, no o sea, en, en, en el caso, por ejemplo, personal, ¿no? Digo, a mí me tocaba entrevistar personajes, pero claro, o sea... Es, han, han sido parte de lo que ahora es uno, pues. Sí. Me refiero que también de ellos aprendemos. Ah, no, no y, siempre. Y nos hacen entender muchas cosas, o, sea, o se nos aclaran cosas, ¿no? No, no, una, una persona en específico así, como fulanito de tal, no, pero algo que es tu sentido que, que te vibró, que te cambió, que que te hizo pensar otras cosas. Bueno, ahorita te, te, te pude decir dos, ¿sí? Ya fueron muy... Pues es unas bajo la manga que rápido sacan ¿no? Cuando entrevisté a mi mamá. La entrevisté con una persona. Sí, e inclusive, quiero pensar, recordar que cuando la entrevisté, no le decía, oye, mamá, ¿qué piensas? No, no, de, a ver, señora, soledad, es el nombre en vida, ¿no? Y, y las pláticas que te, y la respon te respondía, como una señora... Que no era tu mamá. Exacto. Y ella es como abrir, o sea, escuchar la voz de alguien más, más allá de, de lo de lo clásico cuadrado que esperas, ¿no? Una es esa... Sí, y, y por ejemplo, la última la tuvimos aquí con el Daro, ¿sí? uh -huh. me gustó mucho el hecho de, de que muchas cosas hicimos clic, el Daro y yo, sí y, y ahí sentí donde dije, voy bien, voy bien, no o sea en el aspecto de, de que dices, escuchar esa voz interna, digo, así de rápido te puedo responder, y bien bien tú, bien tú dices, hacer un libro, o sea, redactar más allá de, de estos dos, tres minutos que te estoy respondiendo esto, habría posibilidad, habría material como para redactar infinidad de, de situaciones, como para hacer algo, un documental, ¿no?, un documental en documento como tal, pero, digo, si sí tengo... Sí, una, una historia, ¿no?, una memoria, algo interesante, digo, porque lo es, lo es, ¿no?, o sea, eh, nos ha tocado ver libros, ¿no?, donde hablan de tantas personas que históricamente tenemos memoria, ¿no?, por eso, ¿no? Porque existe gente que recopila, ¿no? o genera biografías o, o nos da a conocer lo que han hecho en la vida, digo, seguramente tú has tenido deportistas, médicos, escritores, sí, todo, todo de todo tipo, ¿no? de, de una gran como... gama de, de gremios ha estado en mi programa, tío, y hasta que decíamos de hacer un documental como tal, es uno de las de los resultados que espero en vida hacer. Digo, porque me preguntabas que si tenía todo esto los archivos uh -huh. del audio y demás si sí, tengo las fotos inclusive cuando estuvo ahorita retomando lo de cristo cuando estuvo los 500 años 500 programas años sí, sí. Ay, los 500 programas de, de existencias digo estuvo el, el, el cristo tocando en vivo e hice filmaciones digo y así le llamo Ajá, sí, y sí. quiero hacer la división de grabaciones normales, no. Hice filmaciones pensando que esto y otro cuando estuvo el cuando estuvo esta Carla Mora, Ay, Carla Mora y esta ¿Tú, tú Una vez estuviste en una rondalla y un mariachi, ah, no sé, ah, tuve chile. la rondalla infantil de Guadalajara, tuve la rondalla eh, Motivos de Guadalajara y tuve la rondalla de Santillo. De Guadalajara, hablando de música. Y también esta chica que ahorita participó con el Cristos. Leti Servín. Leti Servín ya también estuvo conmigo. Sí, Jaramar Soto, la ganadora del Grammy mm. de... que fue? 2014, 2016, no recuerdo bien. Mm. Sí, estuvo Alberto Escobar, En Paz Descanse. O sea, de la gente de, de ese baluarte, de de, de, de esa de ese calibre que ha llegado, que ha hecho bien las cosas, ¿no? Y, y dejo de lado muchos, pero no se pone en mal plan, sino porque... Sí, sí. Digo, bueno, son los que vienen ahorita a Doc, ¿no? Pero todos han tenido, todos tienen un punto medular en existencia. O sea, todos. Si no, no puedo decir a cual quiero más, cual quiero menos de programas. Que es cierto es de que algunos programas, si dicen, no mames, saco, no puedo sacarle... O sea, <risa> ni con Tirabuzón. No, dice, no, no, no, Ni no. con Forcef. ¿no? Sí, pero ha habido otros programas en el que se te va así de rápido. Sí. Sí. Digo, cada... Cada cosa tiene su, su, su que ver, ¿no? Su chiste. Sí, y quiero pensar que es como como una gran familia, ¿no? Que con unos tíos te llevas de la de la chingada, pero con otros te las pasas a toda madre y, y es eso, ¿no? Como saber amalgamarte al momento. Yo creo que tío, en lo personal Carlos Ramírez, existencia, Sandra Michel, quiero pensar que se amalgama bien con el invitado. Tío, no soy un chucho, no soy un diestro en temas, digo, no no soy un intelectual pero con un intelectual oído. digo Quiero pensar que con el invitado que se sienta a la mesa de, de locución de existencias, tengo las herramientas con, para llevar a cabo, en el, el lapso de una hora, una buena plática. Ya si quisiéramos extenderla, pues obviamente sí tendría que documentarme. Pero lo que viene a ser una hora, de seguro que tendremos una muy buena charla, como las hemos tenido, como las he tenido martes a martes en estos casi 12 años. Y cuando estás del otro lado, como hoy. Ah, bueno, bueno, ahorita se tío se agradece que tú también me das esa pauta. si sí, del espacio ovidades y y no es chayotazo ni como guayabazo dijiste. No es eso. No, pero se da la, se agradece, ¿no? Porque sí he estado en, en programas de radio y, y bueno, es cada quien la de su su rayado como lo quiera, ¿no? Pero a mí no me gusta ir a programas donde compartes el micrófono con más de alguien. Ah, sí, sí es muy o, incómodo, incómodo. O mi, al menos en mi programa nunca y es algo que digo es parte de la mística de la filosofía, si se lo puede llamar así. Por ejemplo, si tú estuvieras en programa, y ya he estado. ¿Estuviste tú solo? No invité a otro que a un editor. Qué sí, otro más. tema, ¿no? porque estuve con con este Fernando y con Lorena para nos interesarse como la rueda. Cartonial. Sí, pero estábamos sí. hablando de, de, de un ser sí, vivo sí, que es la rueda, sí, ¿no? Sí, Pero no estuvimos hablando de otra de otro ser o u otra situación Ajá. porque Y es pues es que incómodo, incómodo, incómodo, es faltar el respeto no Completamente sí. ¿no? O, o hay programas, digo Con todo el respeto, no que dejan 10 o 15 minutos Para lo inesperado no sí. Y de repente llega alguien Inesperada desde luego y, y, de, y se roba más de 15 minutos ¿no? Ah no Y, y, y, y, y el martes a martes tío, A veces la pulpa, la, lo chido del programa Bueno si, sí, la idea es de que salga Al aire, no en el micrófono de Radio Morir Sí, pero muchas veces se queda afuera cuando apagamos micrófonos para el corte musical o algo así por muy, muchas circunstancias digo que que a, al final de cuentas la magia de la radio en se, vivo se, ¿se te ha levantado algún invitado y decirte ahí te veo cabrón? Nunca, no, no, no, nunca. No. no, no, mejor si sí ha, ha estado a disgusto ciertas cosas pero hasta eso ninguno me ha faltado el respeto y si sí quiero pensar que soy, yo también no he faltado el respeto a nadie a nadie te sí, iba a votar Even no, digo, no. de repente hay quienes... Queremos un poco más de promoción, ¿no? O, o vamos a los programas a promocionar nuestro libro, nuestro disco, nuestra obra de teatro, y queremos que nos preguntes mucho de eso, ¿no? Y de repente tú puedes preguntar de otras cosas y, y yo estoy insistente, ¿no? En que la obra se va a llevar a cabo tal día y que no dejen de ir, y ¿no? Y digo, en, en ese sentido también... No, tío, pero para eso yo, tío, bueno, hubo una vez y ni siquiera fue en programa, y no voy a decir porque si nos, si conocemos a esa persona ¿Cómo se va? femenina... <risa> Que, no. yo, que yo le invité y, y ahí me molestó Porque dije, oye, pues tú también te dedicas a eso y, y siento que necesitas tiempo para hacer la producción no Le invité para un martes Eran como dos, tres martes No me dijo, no me respondió Saludí alguien más Entonces se acercó la fecha y me dice, ya estoy aquí lista, presente Le dije, no, espérame Es que no me dijiste nada Oye, no, pero es que estoy y aquello Le dije, disculpa es que yo llevo en producción Y que me responde, ah, ha un chingón programa Que necesitas mucho tiempo para hacer producción Y a mí me mutó porque no me, me faltó el respeto a mí sí sí claro porque si sí tomas tu tiempo para sí, sí sí sí sí sí no vamos a decir nombres los... pero, pero sabemos perfectamente quién es sí, El punto es ese, que ahorita me decías que si hubo algo Bueno, siempre hay algo sí, ¿no? claro. y, y reitero, es la magia de la radio en vivo Yo por eso le voy mucho a eso Bueno, ahorita se agradece tu tecla que lo sí. estamos grabando Pero yo hubiera querido El miércoles haber estado aquí presente Pero bueno, tenía ya algo sí, sí, cubierto y, ya, Bueno, por cubrir y, y se agradece, ¿no? Pero yo la radio en vivo No mames, yo a mí me, me encanta Porque te sale cada cosa de la chistera, ¿no? O sea Sí, es, es muy muy muy interesante, vamos a irnos por la última rola de esta tarde de Cristo les ama y vamos a regresar para despedirnos porque te iba a preguntar algo y se me fue, ahorita me acuerdo. Yes. He podido controlar el sentimiento de lo que he querido Se me salen las palabras de estos labios que han besado Se me salen los caminos de estos pies que han caminado sí Nada de lo que tengo se parece a lo que quiero Nada de lo que quiero se parece a lo que sueño Nada de lo que sueño se parece a lo que siento Nada de lo que siento se parece a lo que invento yo Aquí ya existe todo, ya se inventó, el mundo tiene sello de derecho de autor. Todo lo que hoy te inspira, a muchos ya inspiró, todo se está muriendo desde el día en que nació. La vida es energía que se transforma en luz, tu cuerpo es el conducto de esa luz. No te llenes de dudas, escucha el corazón, si tus sueños son plenos, no dejes de soñar. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, sueña hasta el final, Simón. Sueña hasta el final, Simón Y busca en tu corazón Busca en tu corazón Un día Simón soñó que soñaba Y la puerta estaba cerrada Soñó Simón que se iba Y el camino regresaba Soñó Simón que prendía la luz Y la luz creó siempre apagada soñó simón que amaba pero solo se acordaba simón No sabía qué hacer Eugenio con la prisa que tenía, le quedaba chico el traje y largas las utopías, nunca supo bien por dónde se le fugaba, la vida ajustaba sus anteojos, pero nunca abrió los ojos Simón.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 Busca en tu corazón Pues estamos ya en esta última vuelta del Volantín este André, Carlos, michel Ramírez ¿no? André, Michelle Hijo michel. prodigo de, de aquí, de, de Guanatos, ¿no? ¿Eres de Guanatos? Sí, y espero no morir aquí, digo... Antes de que todo yo quisiera llegar a, a conocer el, no, no digamos el mundo, ya de menos nuestro país, pero sí nací aquí, pero repito, espero no morir aquí. Pues muy bien, qué bueno que tienes esas expectativas, oye, yo, yo tengo la duda, aparte de hacer el programa de existencias, eh, ¿tienes otra labor ahí en Radio Morir?, no, eh, bueno, la tuve, hacía producción de radio de o, o, otros conceptos, le trabajaba a otras personas, hacíamos mesa de debate, según fuera el caso, mesa de locución, mesa de locución también fuera. Digo, eh, trabajé con La Mosca en el Pastel, El Ciudadano Quien, eh flore, Florecer, Florecer, no, Florearte de, se llamaba. Florearte eh, qué? Dicotomía, es, que, que era un no programa salud? No, no, no Nicodamía eh, eh, Este Hasta programas políticos trico, La plural. mosca en el pastel, sí Sí, sí uh -huh. digo, en su momento Trabajé en la radio esas cuestiones Ahí sí me redituaba No la gran cosa Que te estaban pagando 100 200 pesos por la hora Que no es mucho Contra lo que necesitas, ¿no? pero Vamos se agradece la oportunidad y la confianza y sigo yo en, el, en búsqueda, de encuentro de, de ello, sí y ahorita lo que ando haciendo, si me dejas este claro tuve mi marca de sí. pauta de los tiempos, pues ahorita andamos haciendo, todavía está vigente esa situación de audios de consumo sí que es grabar poesía, textos de, de, de escritores vivos ¿sí? eh, en, en mi voz y lo estamos subiendo a lo que es Spotify, Anchor a Google podcasts, por éxito una de las de las tres eh, podcast de estos eh, aplicaciones más ocurridas de, de podcast de, de las redes sociales sí sin ¿Sí? que se llama audios de consumo es poesía viva de escritores vivos en voz viva y soy yo el que lo lleva a cabo como ves pues es un... ya no si ahí niños <risa> digo muy interesante en ese sentido pues carlos que hay una expectativa a uh de existencias. Hay algo más. Mira, yo me sirvo de analogías de mucho. Teclay, yo tuve un abuelo muy charachero, en su momento mi mamá también fue bien mi papá también traigo traigo herencia, ¿no? Pero me valgo mucho yo de analogías y yo le digo a la gente que yo soy como como ese jugador llanero de fútbol del de fútbol de llano, del campo de ahí del del barrio que es muy bueno. Yo así lo voy a decir para jugar fútbol pero pues eres el jugador del, del barrio, ¿no? Y eres muy bueno, pero no puedes irte a probar al club Atlas, al Guadalajara, por decirte uno de aquí de, de la ciudad, porque pues necesitas trabajar, necesitas atender el día a día y no puedes darte ese gusto de ir a probarte o en su momento a la hora ir a jugar con estos por puro gusto, ¿sí? Porque necesitas atender la situación. Pero yo, tío, yo soy ese 10 del, del, del equipo del, del fútbol de, del barrio Y en el momento que haya un buscador, un visor y vea en mí lo que yo siento ver y me reconozco y que me dé la pauta, la oportunidad de trascender, de, de hacer esto mismo a otras esferas, a otros ámbitos, a otros niveles, creo poderlo hacer, ¿sí? Digo, hemos tenido oportunidad, no han sido reditores, porque pues tú sabes que necesitas de esto, ¿no? O ah, sea, amor al arte, no me gusta esa frase. También me emputa cuando dicen eso. Hobby, amor al arte, no, no, no, no no vamos con nosotros. Nosotros no vamos con eso, pero sí necesitamos que nos resuelvan el día y lo venidero, ¿no? Entonces digo, yo siento ser como reitero volviendo a hacer esa conclusión, siento ser el 10 del equipo del barrio. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿Te gusta lo que haces? Ah, no, bastante, bastante. No, y, no. y haces lo que quieres, ¿no? Eh, bueno, no todo, porque tengo responsabilidades, compromisos hacer. Ah, no, eso claro, te claro, claro, claro, no, no, en el sentido de lo que quieres, como lo que deseas. Ah, no, no, sí, no, yo yo yo estoy ensimismado, tío, ahí Pepe Valencia me tiene una frase que me tiene como que soy bien tesonero, uh -huh. que tengo cierto tesón para hacer las cosas, yo no me rajo en tecla, o sea, a mí me corren antes de yo retirarme. Sí, así fue así fue en muchas cosas ¿no? yo yo soy muy pues no sé de muy necio Sí. Pues a mí me da mucho gusto Que hayas estado aquí en Radio Cartón ¿no? Festejando Estos 12 años Carlos Pues ya faltan dos meses aproximadamente Para hacer el bailongo En algunas <risa> en algunas ocasiones Bueno porque tú haces Esto, haces una fiesta De la radio, de tu programa de radio He estado en algunas Creo en dos ¿no? de, de... Mira fiesta como tal no es No, digo, no es una fiesta de, de bebidas y, y no. música Sino fiesta porque invitas gente a estar en tu programa. Sí, la idea es eso. Ya festejarlo, ¿no? La idea es hacer algo como ya se ha hecho en su momento, sí, de, de que en la, el, el horario de existencias, y ahorita que quizá haya oportunidad de 6 a 7, le voy a platicar con Eri de 6 a 8 en ese inter hacer algo. Sí, de que se sume la gente que quiera, que ha estado en existencia sumarse, estar presente en cabina y que compartamos el micrófono y que si hay alguien de los que nos escucha, adelante. Ya uh -huh. lo haré oficial pero que también de los que nos escuchan, que si se quieren llevar su lira o hacer algo ahí en ese lapso de, de entrada de mi programa de 7 a 8, lo haremos. Eso sí no puede pasar, no puede faltar. La idea es hacerlo a dos horas, pero si sí, en su momento hubo oportunidad de estar presente en un café, después en un bar, pero bueno, era llevar a la radio y, y te implicaba pues desgaste. sí Pues gracias, Carlos, mal, felicidades, sí. Carlos. Más vida a Existencias y Radio Morir. No, no, pues que así sea. Vamos por el, el treceavo. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias, Gracias Carlos. ¿Qué? ¿Ya se acabó? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana aquí por Rayo Cartón. Se terminó el Volantín.